Vamos a hablar unos minutos con Javier Escudero, que es parte de este grupo de vecinos y vecinas que decidieron hacer esto. Javier, buen día.、Eh, ¿Cómo estás? Estamos en vivo para, para Radio Kermés.、Eh, contanos por qué arrancaron con este, con este gran trabajo que por ahora comienza, pero se van a tener que, que poner las pilas a labrar u mucho. Sí, nosotros decidimos arrancar. Un día estamos á b juntados, porque acá, los que estamos acá somos... o amigos nos conocemos desde siempre、eh, d e se d entregó e el barrio y surgió de un, una especie de, de hablar de cansancio de cansancio de la experiencia que nosotros vivimos por por por nacer y criarnos en el barrio por después salir afuera haciendo lo, lo del barrio y se hace muy difícil existe una estigmatización del barrio muy muy y cada vez más pesada cada vez más grande entonces Ese peso está cayendo todo sobre el, los pibitos del barrio, los más chiquitos. Y no son los más chiquitos, pero los que más necesitan contención son los más chiquitos. Después la gente grande también necesita una especie de contención, entonces este, necesita activar, hacer algo. Nosotros sumamos a la gente que nos ayude con el tema de, nosotros tenemos una vecina que nos ayuda con la merienda, hacerla, porque por ahí las medidas de la leche, viste, con mucha cantidad, no las、no, no、la sabíamos. básicas que van aprendiendo en el camino Sí, que estamos aprendiendo porque esto, esto arrancó un lunes de la semana pasada no o r g a n i z muy nuevo todo s í todo está siendo muy nuevo、eh, a veces como recién pasó nosotros ni siquiera tenemos por ahí、eh, ropa para nene porque nos lleva mucho de nena entonces、eh, estamos hasta con eso complicado entregamos un montón viste pero nos faltan los y los pibitos no tenemos mochilas para pibitos s e e n n t o c Eh, lo que estamos haciendo nosotros es algo por el barrio y puramente por el barrio porque yo hace unos días tuve que sacar fijado para comprar la galletita de, para sacar la galletita de los pibes pero no nos había alcanzado、eh, una compañera ayer trajo galletitas porque si no nos alcanza digo recibimos algunas donaciones pero bueno la realidad es que nosotros el primer día 28 el segundo 32 y después 36 y hoy no sé esto el, el merendero arrancó El, el lunes de esta semana ahora en este momento están clasificando ropa para poder entregar pero mientras estábamos、eh, casi en la previa de esta entrevista se aparecieron dos chiquitos pidiendo mochiles y le tuvieron que decir que no que eso también es algo duro que alguien venga a pedir y no tengan para darle porque e s a es la realidad personalmente ya a mí sí a mí sí porque me cuesta un montón e e n n t d porque yo todo lo que estoy haciendo ahora Eh, es para que no, lo, no, lo, no pasen l o m i s m o que yo pasé en su momento, los pibitos.、Eh, Entonces, es muy difícil decirle que no, ¿entendés? Pero la realidad es que si le decimos que no es porque no tenemos, porque no estamos recibiendo la, la, la contención o, o el apoyo de nadie.、Eh, a, ayer fui al municipio para, para poder empezar a trabajar legalmente acá. Porque en este momento no estamos acá nosotros legalmente. Entonces, empezar a agilizar los trámites、eh, de q e comisión vecinal. Como una comisión vecinal, exactamente. Sí, nosotros somos los pies del barrio. Nosotros, la más chica tiene 18 y la más grande tiene 26. ¿Entendés? Somos... Nacieron y se criaron en el barrio. Sí, yo particularmente en mi caso, yo、eh, hice todo el secundario en el colegio secundario Santa María de las Pampas. Eh, yo me llevé siempre una buena experiencia siempre entonces lo que queremos hacer es reactivar el barrio porque no se estaba haciendo nada yo volví a santa rosa hace un hace un par de meses yo no estaba acá y cuando volví al barrio lo vi como verás si querés salimos caminando p o r a allá y no podés cruzar el, el espacio de las canchitas porque está lleno de roseta y vidrio entonces Si las canchitas no están en condición, imaginándose cuánto que los pibitos no tienen una condición ni siquiera para jugar una pelota. No pedimos mucho, porque acá nosotros sabemos c u á l fútbol, le pasamos una pelota, s pero no tenemos ni siquiera pelota. Nosotros recién en la radio te cuento, venimos de hacer una nota también a un grupo de, de trabajadores de la economía popular que están reactivando las canchas de fútbol de distintos barrios. Y nos decían eso, que no tienen ni pelotas de fútbol, o sea, reactivar una cancha de fútbol y no tener lo esencial, una pelota para que los chicos un ratito jueguen. No, sí, no, no tenemos y, y sabemos que la situación está, está muy difícil en todos los barrios, no solamente en nuestro. Lo que pasa con el nuestro es que, bueno, hace como 4 o 5 años que está céfala de la comisión. Entonces no hay ninguna, ni, nadie que articule con el barrio, ¿entendés? que defienda al barrio, que se ponga así el, la camisa del barrio y dice, bueno, hay que organizar al barrio y hay que hacer algo por el barrio. Yo particularmente este año retomo el estudio porque me, vino para mi casa, porque si no, no se puede. tenés que alquilar tener que laburar una banda de o r a y ya sabes lo difícil que se te hace cuando son entonces、eh, la realidad es que vengo para acá a r r a n c o a estudiar y cuando a r r a n c o a estudiar digo mi, mi barrio y mi barrio que a mí la casa nos cambió la vida a mí, mi í a m familia nosotros t u v i m o s la casa y, y fue como algo decir bueno esto es nuestro entonces de esa forma t o m o mi barrio así como tomé mi casa está e es nuestro entonces Cuando fuimos hablamos con la vecina, hablamos con toda la gente, todas las líneas políticas y todos los que estuvieron acá en el barrio y nosotros convocamos. Ahora bien, estamos todavía solos. ¿Qué respuesta obtuviste de la municipalidad? De la municipalidad, me, de, de, nos, ayer fuimos con, con el área de asuntos barriales y muy predispuesto a, a empezar a trabajar. De eso sí, sí, sí.、Eh, muy predispuesto, me dijeron que sí, que siga haciendo. las actividades que estaba haciendo、eh, me aconsejaron un montón me dijeron bueno、eh, por ahí javi tenés que bajar varios cambios y es verdad pero viste como la juventud cuando está activa por ahí se pasa de revoluciones y y, y se olvida que te, de, de, en el proceso un montón de papeles que llenar un montón de cosas que hacer por eso yo fui a la municipalidad porque la realidad es que también acá la, una vecina me hizo firmar un documento que ni idea Eh, confiando yo porque yo creo que si es algo para el barrio p o r q u é c a a r n o s y c ó m o es que se empiezan a organizar digamos hay días que van a dar、eh, alimento que van a dar la merienda c ó m o se, se organizan como para el que te está escuchando sepan que hay una activación en el barrio santa maría de la pampa y que tal día están dando una merienda o este, una comida、eh, s í、sí, nosotros estamos retrabajando acá de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía A eso el horario de la mañana está funcionando lo que sería el tema de la entrega y la clasificación d e la ropa. u、bueno, Nosotros damos la regla de 1, 2, 3 para que alcance. Una de zapatillas, dos de pantalones y tres de remera. s A la tarde abrimos de 4 de la tarde a 8 de la noche. y a las 5 de la tarde le damos la leche a los pibes. Jueganme la pelota por ahí, algunos, ayer vinieron una iglesia evangélica a entregar más ropa, ¿viste? Nosotros no tenemos problema. La, la, el que quiera venir a ayudar al barrio eh, eh, fuera del Zoom o adentro del Zoom, esto está abierto, porque si suma al barrio es la idea, que suma al barrio. No interesa de qué línea política o desde de qué religión, o, o... No, ...no, no, no, no, no, no importa. Hablaste de estigmatización. es una palabra fuerte, es una palabra complicada, pero que en muchos barrios, como vos decís, a los chicos por ser de tal barrio los marcan, los etiquetan.、Eh, ¿A vos te pasó personalmente que te estigmatizaran porque eras del barrio? Y personalmente, particularmente, un caso que me di cuenta porque viste que eso te das cuenta cuando, cuando salís, lo fuerte que es. Cuando yo arranqué a estudiar, que yo me fui de acá de, de mi casa, que fui a, a hacer la mía, Eh, que cambié el domicilio fue la primera vez que me tomaron con un currículum, porque la dirección de mi currículum fue diferente. Entonces, estamos hablando solamente de una persona que ni siquiera me conoce, pero solamente ve la dirección de mi casa. Como me, la dirección de mi casa, dice. Una discriminación total. Sí, sí. Y, y, y, y ni hablar de la gente que acá no se pasa ni vende ni nada de eso, porque no sé, piensa que lo vamos a morder. Lo s p i b i t o son s repiola. s son retranquilos le das una hoja se ponen a dibujar lo único que le faltaba es un poco de contención eso estamos haciendo nosotros y como te digo hoy se me hoy, hoy me dormí yo porque fueron un montón de cosas las que está procesando p u e yo a los pies lo s estoy referenciando、eh, pero acá se abrió a las 8 ¿entendés? y si se necesita abrir más tiempo la gente de acá se va a quedar y si no se queda la gente me voy a quedar yo q u é es lo que más están necesitando hoy en día Hoy en día el tema de que útiles escolares para niños, varones, porque tenemos para, para las v i b i t a s pero... Y algunas, ¿entendés? Porque tenemos en total creo que cuatro mochilas y nosotros acá hasta ahora el, estamos haciendo un r e l e v o Ya recién vinieron a pedir dos. Entonces,、eh, la demanda, en, en, nosotros le decimos a la gente del barrio, p u e la gente del barrio viene y entiende quiénes somos y cómo estamos trabajando y que no estamos recibiendo ninguna ayuda. Entonces, nos dan lo que es justo y lo necesario, los datos justos y necesarios que necesitan. Entonces no vienen a decirnos que queremos la mochila completa. Mentira, eso no pasa. Lo que vienen a decirte es necesito una mochila porque no tengo mochila. O necesito una carpeta porque no tengo carpeta. Pero no vienen a pedirnos todos los útiles escolares porque saben que es imposible. Durante este fin de semana largo, porque muchos están organizándose para irse, para hacer una vacación,、eh, piensan hacer algo diferente porque son cuatro días que los chicos este, van a venir a pedir cosas y también a exigir, entre comillas. Nosotros los fines de semana, o sea, de lunes a viernes es el horario, pero los sábados y domingos lo que nosotros nos organizamos es dar la merienda sí o sí a las 5 de la tarde. Nosotros de lunes a lunes tienen que estar la merienda a las 5 de la tarde porque los pibes comen de lunes a lunes. Entonces, Si nosotros empezamos con que un día no, porque es franco, la verdad es que a nosotros no nos afecta. Hay mucha gente desocupada también que nos está ayudando un montón. Hay vecinas, vecinos que se acercaron a, a estar predispuesto s con el tema de arreglar el Zoom,、eh, de la s cosa s de luz, acá poner una enredadera, que sea, que sea un hogar, que la gente empiece a, a venir al Zoom también.、Que、lo t o m e como propio, ver qué puede hacer, de última, si no quiere hacer nada, que todo nos mate acá con nosotros. Está todo bien. bien、eh, cuántos años tenés vos 22 tengo Dos años s í s í s í、eh, y tenés hermanos seguramente s í nosotros somos cinco hermanos entonces cinco y más mi viejo y mi vieja en ese momento éramos siete entonces、eh, y acá en promedio estamos hablando de que por casa como mínimo h a y cuatro personas como mínimo y en cada chico del barrio ves reflejada tu historia y alguna sí y otra parecida porque yo siempre fui de los que presta atención como como ver Es decir, quizás que no vive la misma situación que la mía, quizás que no se expresa como yo, pero algo le está pasando. Entonces, hablo de, del trabajo, es la empatía. No importa si te ve reflejado o no te ve reflejado, si le está pasando mal, necesita una mano, bueno, hay que darle una mano. Javier, muchas gracias.、Bueno. Eh, si quieres pasar un teléfono, una dirección, alguien para que el que te esté escuchando、eh, pueda ayudar a, a esta reactivación del Zoom del barrio Santa María de la Pampa. El Zoom nuestro está、eh, sobre la esquina de Selva Norte y Provincialista.、Bien. Parece una montaña, como te había dicho vos,、eh, y tiene un puente. Y yo ahora te paso mi número de, de teléfono. Eh, 15 50 para que no me lo sé lo estoy aprendiendo、Excelente. me tuve que hasta amigar con el celular porque h o n esto es 59 36 87 es mi número cualquiera que te pueda llamar ahí te puede mandar un mensaje como para recibir alguna donación nosotros estamos con con el merendero calculamos que es un kilo de, de, de leche en polvo un kilo de cacao y medio de azúcar Esas son las medidas y los que nos está alcanzando por el momento. Cuando los pibes empiecen a hacer más y bueno, es más. Hay agregar que un poco、más. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vos.